San, gladiadores de la sonrisa. No, esto en este programa. Atención, faltan 10, 10 segundos. segundos. Probando, 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, probando. ¿Estás escuchando? estás escuchando, estás escuchando los gladiadores de la sonrisa. proyecto radiofónico. proyecto radiofónico. Desde la tierra fértil del Franco-Vasaglia plantamos la semilla de la Palabra. La música es lo más. La música lo más. Sí. Bienvenidos a Poligrama, un programa hecho por locos para locos. Desde Rayonauta estás escuchando una ensalada de risas, chistes, canciones y muchas de esas cosas que ya te llegan. Poligrama, solcito. Un programa que te adhilará todas las tardes y que hará que se te volando el tiempo. por si se lo olvidaron durante las vacaciones las formas de comunicarse con nosotros para que llamen o manden mensaje a nuestro programa el teléfono de la radio es 4516917 página de Facebook Radio Nauta Twitter Radio Nauta FM página de Radio Nauta FM arroba, gmail punto com. whatsapp 221 2216705190 Instagram Radio Nauta 106.3. El programa de hoy girará en torno al tema de los hijos, que si uno lo piensa es un tema un poco complicado, pues depende de la edad que están transitando, si son bebés, niños, adolescentes, jóvenes y o adultos. Y algunos con familias de muy jóvenes con hijos que Trae, que transforma a sus padres en abuelos. Según los últimos días, parece que el verano se está alejando porque las temperaturas de las mañanas también son muy bajas y nos marcan el inicio del otoño. Espero que disfruten de la música de fondo que nos está colocando Pinky, que es muy tranquilizante y una de pone una onda oriental. No sé si la alcanzan a percibir. Bueno, en lo personal me gustan los chicos y chicas de todas las edades. Yo tengo un solo hijo, ya mayor, es un muy joven, tiene 25 años, está casado, alquila un departamento y estudia informática y trabaja en el Ministerio de Tecnología sobre el mismo tema. Los bebés son hermosos, tiernos, simpáticos y los... Niños de mayor edad, muchas veces son traviesos y crueles. hay muchas oportunidades se hacen diferencias entre los niños y las niñas. pues Los primeros enseñan juegos de balones y las niñas los preparan para que sean dóciles y cariñosas, enseñándoles juegos de, de mujeres. En cambio, los adolescentes muchas veces se revelan a la autoridad de los padres y cometen algún delito. También están aquellos que se rodean de compañías malas compañías y se drogan. Luego les resulta complicado salir de esas de esas compañías. Mientras tanto los jóvenes varones y mujeres se reúnen para salir a bailar o ir a algún restaurante a cenar y tomar alguna cerveza o un helado. ¿Escuchan la música, amigos? Aprovecho para mandarle saludos a mi hijo Joaquín, que tal vez me está escuchando, y para Luis Quiroga, mi acompañante del telepáutico. Saludos para todos, amigos. Los quiero mucho a todos. Bueno, luego están los adultos que se encuentran terminando alguna ca carrera universitaria. Están los no estudiantes están los novios esto último estando de novios esto último en tanto para varones como mujeres y por último se encuentran los adultos que trabajan y tienen familia es decir hijos que transforman a sus padres en abuelos a continuación les agradezco que nos escuchen y voy a presentar al equipo de trabajo que nos me acompañan y luego a nuestros invitados a quienes vamos a entrevistar. Deseo que en la tarde entretenida en las diferentes etapas en que se divide el programa. Hola Pinky. Hola, hola a María. todos todo? Hola gente. O, hola Mariana. Hola, primer programa de Poligrama Otoño. Oh, cayendo sí. las hojas, pero con calor sete todavía. Sí, hola, sí. con premios. Hoy oh, Nacho de sí. Apoy... Hola Rubén Breón. Vamos a sortear hojas de árbol. Hola María. Hola Juan Manita. Tenemos un pa alto equipo Nacho aquí. Nacho, artista. Gracias nuevamente por seguir elegirnos para pasar la tarde y les vuelvo a recordar el teléfono de la radio. 451-6917. También saludo a mi referente, Paula, que me trajo una, una torta de cumpleaños porque el lunes fue wow. mi cumpleaños. Gracias, Paola Hola. Bueno, ¡Saluda a Mendoza! Eh! ¡Saluda a Argentina! ¡Saluda a Argentina! Llegamos... Y, torta, y bueno, y Lila, y Lila ta también. ¡Aplausos para Lila que me trajo una torta! torta Lila! Bueno, eh, ¡Vamos a comer torta! Bien, así que empezamos Salud, este nuevo asociación. año acá con Poligrama, una producción de Los Gladiadores de la Sonrisa. Y estamos aquí con acompañados en este primer... Eh, viva de alma. radio. Hola, Hola alma. alma, ¿cómo te va? <ríe> bueno, y tenemos para el día de hoy el tema de los hijos, así en su amplia bastardad de lo que significa la palabra. Sí. Este son auriculares eso. ¿Pero para qué? Eso. <ríe> para escuchar por ahí. Uno escucha la música, escucha todo. Y bueno, tenemos entrevistados, tenemos el bloque de Rubén. Pero a Rubén Juan Manita León. con sus canciones y sus poesías. A artista A Nanartista acá con su obra excelsa de poesía antimanicomial. So ah, so así que... Bueno, y no sé qué más? tenemos bueno tenemos para hablar un montón de cosas lo que ha pasado en todas estas vacaciones las fechas a, a conmemorar que se acercan o sea sí. yo me quedé impresionado por ejemplo una de las tantas cosas que han pasado en estas vacaciones fue eh, el día de, de el 8 de marzo no me toques el micrófono el día 8 de marzo que es, es el día de la mujer. El Día de la Mujer sí, Trabajadora. Día de la Sanidad también, y qué sé yo, pero... Eh, acá en La Plata hubo una marcha que fue fastuosa, no sé qué nombre ponerle, pero era inmensa la cantidad de gente. impresionante la marcha. Impresionante. ¿Eh? Y lo que se hay que tener en cuenta en el tema de, del Día de la Mujer, que no es el Día de la Mujer femenina del cuerpo y de la belleza de la mujer sino el día de la mujer trabajadora, el día de la mujer Laburante. Sí, sí. por el porque se conmemora justamente por lo que se pedía el, un salario apropiado en ese insta, en ese momentos este las trabajadoras de una fábrica de eh, hilados de hilados. Eh. De hilados de sí, textil. Una sí, este no. reclamaban un salario más, más justo, porque no sé si eran en centavos que les pagaban así sí. por, por día de trabajo y reclamaban un salario más... Que, que el patrón de, de esa hilandería les dieron más plata. Y bueno, eh, se encerraron o las encerraron. Sí, Y les la... prendieron fuego. Les prendieron fuego. Murieron 160, 144 no me acuerdo cuántos... De... Pero el hecho es que la patronal se se tomó esa vendetta, ¿no? Sí, murieron mujeres, que eran justamente las que peleaban, las que iban al frente, las que ponían el cuerpo. Y existen ¿no? hoy todavía esas fábricas textiles que las las tienen esclavizadas. este Todavía existen, lamentablemente, ese tipo de fábricas donde hacen la, la ropa de las que después son las, las grandes marcas que cobran la ropa carísima y aparte que lavan dinero, por supuesto, y ellas las tienen pagándole mierda. Así que para bueno, en la marcha de la otras tantas. Por un montón de sí, reivindicaciones, por supuesto, reivindicaciones por supuesto. Para las mujeres. Este y este Ayer. programa y este programa también este va in memoriam. Y memoria de Soledad De solidaridad Peñañor. Sí. Una compañera de la Asociación Civil Estaba a cargo de la feria, me hacía trabajar bastante. Una chica laburante, buenísima. Muy laburante, buenísima. me encantó haber compartido con ella momentos en el órgano de revisión. Este, una chica, una mina que era interesante, que era interesada por todas las cosas, que se estudiaba todo. que Comprometida. Se comp claro, una, alguien comprometido, ¿no? que nos veías este todo. En todo momento, estudiando la situación, ayudando, poniendo el cuerpo y la cabeza y todo, ¿no? Así que, a la memoria de ella. A este, la memoria de Solé. Sí. Y, bueno, también tenemos varios anuncios, como mandamos algunos, de, por ejemplo, el 6... ...de abril es el tercer aniversario de Casa Enredadera... ...así que también vayan nuestros saludos... ...para la gente de Casa Enredadera... ...saludos... Claro. ...a la gente de la Asociación Civil... ...una movida de locos también... ...mandamos saludos, cariñitos... ...saludos... Eh, eh, ...y pasamos un mate. Eh, este, un mate... ...bueno, y en este primer año que nos encuentra... ...va a ser un año demoledor... ...porque le vamos a dar con todo señor oyente... ...preparen los cotones... Por un lado, porque le vamos a destapar hasta el cerebro. Este año, Poligrama viene recargado, viene con un montón de cuestiones. Que... Ya el viernes viene cargado. <ríe> sí, sí, sí, todo. así que eh... Este viernes viene recargado, o sea, el aniversario del golpe del 76. Sí, sí, sí, eh, por supuesto. Y tenemos ahí en La Marcha. Acá en La Plata y en Capital. Exacto, así que también en el Día de la Memoria eh, se cumplen... Años ya del golpe cívico-militar cívico, y religioso también. Sí, Por supuesto, si también. la iglesia ah. está emparentada con el Estado. Así que, bueno, vamos a tener todo el programa de hoy para comentar esas cosas. Pero decía del programa, ¿no?, de este poligrama que se está iniciando este año, eh, que vamos a venir con algunas secciones nuevas, así que tenemos sí. bordadas, que estamos dosificando las así que... Prontamente ya van a saber. Y... Así que guiso de polenta y sí. boligrama, no a dormir la siesta. Y... <risa> después después también quería anunciar que tenemos un, un sorteo. Vamos a hacer un, un mini sorteo. ¿Qué vamos a sortear? ¿Lo echaron un cordero? ¿Eh? Va a ser sorpresa también el sorteo. <risa> ¿Eh? Porque en este país de las, de los crecimientos invisibles y de todas esas cuestiones, ¿no? submarinos que se pierden, crecimientos invisibles. Me, me llamó la atención que Rivadavia quería repatriar los restos de San Martín y San Martín se, se recontra negaba porque el chabón estaba vivo todavía. Ya lo ah, querían sí, repa repatriar, no. repatriar los restos. No, no, eso es la teoría de del, de, Prezi. del Prezi. Sí, sí, sí. sí qué que, inteligente. ¿eh? Yo tengo una teoría también con respecto a todas estas cosas, ¿eh? Sí. ¿Cuál es tu teoría, Pinky? Mi teoría es que Stephen Hawking, que murió hace muy poco, es, eh, el tipo estaba estudiando los universos paralelos. A partir de la radiación, de no sé qué cosa, de las estrellas, y qué sé yo, el tipo, más las matemáticas, quería llegar a la corroboración de que había universos paralelos. Y yo me estoy dando cuenta de que en este país... Eh, tenemos realidades alternativas o diversas o de, multidimensionales, por decirlo. Yo creo que no se equivoca el presidente cuando dice que hay un crecimiento invisible. ¿No? no. Hay muchas cosas que uno los lee como como cosas así controvertidas pero en realidad suceden en universos paralelos, paralelos. Sí. Sí. en el mundo de él no hay pobreza, hay, claro, en hay crecimiento, real, sí. así que es invisible qué sé yo, no sé, está buenísimo así que me parece que Steve Hawking viene a corroborar o, o nuestro presidente viene a corroborar eh, eh, eh, a Steve Hawking ¿no? así que bueno, eh, el asunto es que teníamos acá yo les voy a leer un cachito de un libro y el lector tiene que llamar, o la lectora o el lector Tiene que llamar para decir de quién es el texto, antes de ir a la música. Así que les voy a ir leyendo un cachito, para que sepan. Bueno. Leo de la página 127 de este libro que tengo aquí en mis manos, que este libro lo, lo bajé de un celular. Es de un celular de papel. Les leo un cachitito, para que sepan. Si saben de quién es, llamen y va a recibir un premio. Dice así, un subtítulo del capítulo, Sociedad y los hijos, porque de este programa se trata de, del tema de los hijos. Así que claro. arrancamos con un texto que habla de los hijos y usted tiene que llamar y decir, ah, eso lo escribió fulanito. Llame ya. Llame, llame ya. ya. Así que dice, la sociedad y los hijos, el subtítulo. Los hijos no son propiedad de nadie, ni de sus padres, ni de la sociedad pertenecen solo a su libertad futura. Punto. Hasta ahí llego. Este, tiene que llamar y decir, y antes de pasar al tema de Fémina, Sí. ¿Qué viene? ¿Cómo se llama el tema de Fémina? Saludos a, a todos por parte de Alma. Saludos a todos de parte de Alma. Muy bien. ¿Y qué hacemos? ¿Pasamos a, al tema musical? Pasamos al tema musical. A, el tema al tema de Fémina. Al tema de Fémina. En memoria de Fémina. Eso. <risa> memoria de Femina. Dos pasos y el origen de todo Crezco y de la mano pertenezco En mi memoria En mi memoria En mi memoria para sentir, juego a ser otro para sentir, lo que respira, juego a ser otro para sentir. No han matado con sus armas mi causa de amor invencible, busco la identidad en mi memoria, como el aire invisible, atravieso la frontera para poder decir lo indecible, infinita es mi bandera, Como mi lucha y tu cuerpo imprescindible Del mundo de arriba al de abajo Hay un encuentro en el centro Lo que canto, lo que, canto, lo que, danzo, lo que danzo Tienes tu origen adentro Veniz con raíz marcando en la historia una cicatriz, es matriz del movimiento, el sentimiento, brota en la canción un corazón despierto, miento si no siento, suelto si mi pensar lo vuelvo bienestar y bienestar, Juan partir con los demás todo. Todo lo que somos son los otros, nosotros todos nos pertenecemos, así debemos salir de la piel nadar en papel, mente junta suena más memoria. En mi memoria, en mi memoria, tu voz se enciende, la mía. En mi memoria, en mi memoria, en mi memoria, tu voz se enciende. Se enciende la mía Panadería y confitería La Chocolata horario de atención de 8 a 20 Nos encontrás en diagonal 78, 63 11 De lunes a sábados las delicias más exquisitas en la chocolate Estás escuchando los adoradores de la sonrisa Sumate este armovil de locos ¡Te esperamos! Bueno, yo soy el artista poeta callejero eh, Estoy vivo, pero no me hago al vivo eh, Pienso que la locura no existe pero estoy loco. Y realmente me hace muy feliz estar loco, eh, le agradezco mucho a la sociedad y al sistema que me ha vuelto loco. Bueno, yo soy el artista poeta callejero, eh, le agradezco mucho a la sociedad y al sistema que me ha vuelto loco y realmente me hace muy feliz estar loco. Bueno, yo soy el artista poeta callejero, eh, estoy vivo pero no me hago al vivo, eh, pienso que la locura no existe, pero estoy loco. tardes. Hola, buenas tardes. Hola, María. Oh, hola, María. Hola. hola. <risa> hola Nacho, <risa> por, gracias por recibirme. Llego un poco tarde, pero llegué. Llegaste. Sí. Nunca es tarde, nunca es tarde. Nunca. Feliz año nuevo. Feliz, año, feliz, feliz cumple año, pasado feliz. que cumpliste años Gustavo. Feliz cumpleaños a Gustavo. Gracias, gracias. ¿Cuánto muchas, cumpliste, gracias? Gustavo? 54. Mirá, todavía no, lo dice. Nada, bien. Todavía lo dice. Es de las pocas so, personas que lo dice. Bueno. ¿Por qué no? Soy un operativo policial lleno de no, canas. No, no. <risa> muy no. bueno. Bueno, che, eh, bueno yo soy el anarquista, poeta callejero. Loco, el, loco, el, loco, el loco, como el loco. lo escuchábamos recién. Hay tantos locos, pero bueno, hay tantos locos malos. Por supuesto que Vos yo... sos un loco lindo. No, <risa> bueno, no sé si lindo, pero bueno. bueno pero me en considero el buen, bastante bueno. Bastante bueno me considero. Sí, bueno, eh ¿De qué vas a hablar? Bueno, pasando, bueno, está pasando el tema los dinosaurios de Charlie ah. García. Eh, faltan 2 o 3 días para que se cumpla el 20, 42. Claro, eh, 42 años del golpe militar. Eh, bueno, quería voy a leer unas poesías de de un libro que tengo acá que se llama Textos de Escritoras y Escritores Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado. Argentina, 1974-1983. Eh, bueno, eh, Sociedad de Escritores y escritora de la Argentina. Por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Bueno, Entendinos. este libro eh, seleccioné, como hoy el tema del día es Los Hijos. Eh, voy, voy a leer eh, tres poesías de, de personas desaparecidas en la dictadura. Que, que le hacen las poesías a sus hijos Bueno, y antes comentar El tema de que Bueno, en la En esa época tan turbulenta tan asquerosa Y tan, tan fea uh -huh. Mis padres eh, que Bueno eh, padre? mis, mis viejos, mi vieja y mi vieja no, dos eh, eh, Estaban eh, Pertecían a montoneros Y eh, bueno estuvieron, estuvieron a punto de morir de, Estuvieron a punto de matarlos Pero eh, Bueno, fue una secuencia que no sé si la contarla, ¿no? Eh, pero bueno, eh, eh, a los amigos de mi viejo de mi viejo Daniel y Pupi Adelaida... Eh, Nos mataron. Tuvieron una, una secuencia, así que a los amigos lo mataron, lo bajaron del, del coche. Sí. Y lo que puedo decir es que se, se, se sentía... Eh, Cuando torturaban a los amigos de... De ellos. De, de mis viejos. Eh, la verdad que fue totalmente... Eh, bueno, mi vieja eh, quedó muy muy mal con todas estas cosas que pasó. Muy impresionada. Muy eh, impresionada. Seguro, cómo no impresionada. Y bueno, a veces dicen también el tema de hacerse... De, de, de poder vivir en paz después de que... Amigos tuyos que estuvieran al lado tuyo... Eh, de la culpa de... de, de de, te agarra culpa también desde de, cómo puede ser que, que haya pasado tal cosa ¿no? eh, Y bueno eh, La verdad que es horrible escuchar Cuando mi vieja estuvo en el juicio Ahora que se hizo hace un tiempo sí. Unos meses Donde dejaron libre a Pomares Que es el, un milico Y a Castillo lo metieron preso En la causa que se les hizo eh, Y bueno Lamentablemente Pomares quedó libre Pero... No merecidamente, por supuesto No, no sé que si me quieren preguntar algo ¿Vos sí. sabés bien lo, la historia De tu papá? ¿Querés contar algo rápido? No, bueno, pertenecieron A montoneros uh -huh. eh, Luchaban uh -huh. por un mundo mejor eh, eh, Me acuerdo una de las cosas Que, que, que me contaba mi viejo eh, Una vez Que bueno que No sé cómo, cómo fue Que fueron a una fábrica, tomaron una fábrica Y y repartían las mercaderías en, en, en las villas ¿viste? En, la, en los barrios sí, sí. pobres sacaban los camiones y repartían masivamente comida y alimentos para la gente humilde humilde, humilde. Eh, y bueno la, la historia de Perón y el tema de, de, de que los echó de la plaza y bueno muchas cosas que, que me fueron contando y que decía hace mil años no, Ajá. no sé que me pueden preguntar y tu mamá que sintió porque yo a tu mamá la conozco Mi vieja quedó muy mal, eh, le hizo mucho daño porque era mi íntima amiga, a la que a la que mataron. ¿Sí? No voy a decir el nombre porque no creo que no corresponde. Eh, realmente fue horrente, se escuchaban los gritos de, de, de desgarro de, de las torturas que le estaban haciendo, claro y más o menos es como, como si los cortaron en pedacitos más o, sí, o menos. Sí, sí. La verdad que es asqueroso decir esto, pero es la es realidad. Me lo que sentí yo. Sí, y yo como yo como creyente a veces digo no, no ¿viste? No no, no, no puedes no, creer. No, no puedes entender. Eh, eh, hay cosas que se, se escapan de no, no no no no la verdad que no, no, no, no hay forma de entenderlo. ¿viste? No sí, sé si me quieren preguntar algo. Sí, no sé. Eh, eh, ya creo que está bastante claro el tema. Sí, sí. Eh Bueno, pues para mis viejos el tema de, del juicio ya pasó. Eh, es como dejar una mochila pasada, una Me mochila dejaste. en el pasado. La dejaste. Claro, eh, Te la sacaste de encima. Claro, mi viejo y mi vieja ya pasó esto y bueno, eh, el tema es que bueno, después sigue si enganchados con el chocolate, Y la, la prisión domiciliaria eh, y bueno, todas estas barbaridades que siguen pasando y más en este gobierno, ¿no? Así que Bueno, voy a leer eh, tres poesías Textos de escritores y escritoras desaparecidos Víctimas del terrorismo de Estado de Argentina 1974 1983 Palabra viva A ver, seleccione tres poesías Te escuchamos, Nacho bueno, Ahí va Bueno, voy a leer una reseña de Carlos Mujica, el padre Mujica ¿Cómo eh, se llama? Eh, Carlos Francisco Sergio Mujica Echagüe el padre Mujica nació en Buenos Aires el 7 de octubre de 1930. En 1954 comenzó a colaborar pastoralmente en misiones en conventillos. Conocer a la gente humilde le cambió la vida. En Santa Fe participó en una misión rural con los que luego serían los principales dirigentes montoneros. En esos momentos, en esos momentos misioneros. Estando en París, conoció por carta el nacimiento del movimiento de sacerdotes por el tercer mundo. Y envió su adhesión incondicional estas posiciones lo enfrentaron a la cúpula eclesiástica representada por la, por el arzobispo juan carlos aramburu quien prohibió a los sacerdotes manifestarse en cuestiones políticas bueno y después sigue la reseña eh, bueno eh, y hizo esta pequeña oración para la gente que es muy conocida esta oración si sí, pasamos eh, bueno voy a leer eh, esta pequeña oración meditación en la villa se llama Señor, perdóname por... Bueno, no, no hay que aclarar que era el padre Mujica, ¿no? Eh, meditación en la Villa. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a ver al, a los chicos que parecen tener 8 años y tienen 13. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a chapotear por el barro. Yo me puedo ir, pero ellos no. Señor, perdóname por no haber aprendido a soportar el olor de las aguas hervidas de las que puedo prescindir y ellos no. Señor, perdóname por encender la luz y olvidarme de que ellos no pueden hacerlo. Señor, yo puedo hacer huelga de hambre y ellos no, porque nadie hace huelga con su hambre. Señor, perdóname por decirles no solo de pan vive el hombre y no luchar con todo para que ellos rescaten su pan. Señor, quiero quererlos por ellos y no por mí, ayúdame. Señor, sueño con morir con morir para por ellos. Ayúdame a vivir para ellos Señor, quiero estar con ellos a la hora de la luz Ayúdame Bueno, esta, esta es una oración que hizo el padre Mujica Está muy buena Que lo mataron en la dictadura El padre Mujica eh, Un ejemplo a seguir Y más que si uno es religioso En este tipo de personas hay que creer eh, no, que Si yo no soy religioso, no, confío Bueno eh, En su militancia, en su... Eh, labor, en su pujanza sí, sí, cumplir sí, con su trabajo si, sí, sí. sí, bueno eh, como creyente que se, se mezcla para mí hay dos palabras la pólvora y la oración eh, una van de la mano de la otra en este mundo como es ¿no? eh, bueno, voy a leer otras poesías no, estuvo muy lindo lo del padre Mujica yo no soy católica pero me gustó mucho sí muy comprometido muy sensible con sí, la gente sensible. de la villa Así que realmente muy importante eh, Bueno eh, Voy a leer esta Esta poesía que tiene que ver con los hijos Que es el tema de, de hoy Te, te ofrezco un mate Bueno, gracias sí. Aguantame dos minutos eh, A ver, un matecito puede ser sí. Bueno, esperá que leo este esta Ya, ya te lo acepto Bueno, monólogo niños si mañana no estoy Quiero, es bueno un desaparecido que le habla el hijo en una poesía monólogo niño, si mañana no estoy quiero que me recuerdes que estuve que te di mi vida mis mejores años, mi ilusión, mi abrazo cálido niño, quiero que me recuerdes que fui parte de vos mismo y que tus manos han sido hechas por mis manos que tus ojos son parte de mis ojos que tu frágil cuerpo lo construí con el amor que te tuve que le tuve a él, que te tuvimos los dos Niño, si mañana no estoy Quiero que sepas que aunque te perdí Vos, vos no me perdiste Cada noche viajo Y encontrarte entre los sueños Voy rescatando tu risa Tus lágrimas, tus dulces gestos Voy rescatando el abrazo Que antes te daba Los besos que recibías cálido Con la risa en los ojos azules verdes Ahora sos una foto Soy una foto ¿Sos una, foto? Sos una foto... El día te transforma... En una pequeña fotografía... En colores... Ah... Pero la, a la noche... Cuando llega la noche... Y voy a tu encuentro... Siento que vuelvo a vivir... Pero otra vez el día... Irremediablemente... Me trae la distancia... El peligroso abismo de lo incierto... Y una tristeza insistente... Me hace llorar... Una vez y otra vez... ¿Cuánto te quiero pequeño? ¿Cuánto te he querido? Qué difícil este tiempo estar separados, de que tus pequeñas manos no se sostengan cálidas, de mis hombros, de, de que tu boca chiquita no se acerque a mi mejilla, de que tu voz, tu diminuta voz, no me llame a media lengua, cuánto tiempo sin tenerte, mi chiquitín, pienso que tal vez ya no me recuerdes, tal vez mi cara sea hoy, que mis manos que te acariciaron sean otras manos, mi chiquitín, cuánto tiempo, cuánto dolor, cuánta distancia, tal vez volvamos a vernos, pero si no volvemos a vernos, quiero, por favor, quiero que en medio de tus confusos recuerdos busques mi cara. Bueno, esta es una... sea que me hace recordar? A una poesía que hizo Mario Benedetti los hijos. Ah, sí. Así que es muy importante, sí, es muy linda y muy triste también. Es muy, ¿no? muy conmovedora. Sí, sí, sí. sí. Eh, ¿Cuál es la poesía de Benedetti? No recuerdo el nombre, pero ahí son los hijos también. Ah, ¿sí? Sí. Eh, acá Piqui nos está diciendo algo. El micrófono, Gustavo. El micrófono. Bueno, eh, sigo con la última y después remato con lo último. Eh, a... Una más te bueno, están diciendo bueno, bueno, de, de afuera. Bueno, eh, eh, bueno, eh, bueno, yo soy poeta callejero, el artista el loco... Que anda por la calle bueno voy leer, eh, Mi última obra La terminé el 9 de marzo eh, Se llama Teatro Esta obra eh, Y bueno, voy a leer una obra De esta obra de esta obra, Justamente eh, Bueno eh, Se llama Hablando de locura Escuchen esto, está bueno Dicen que los Bueno, empieza con un diálogo entre dos personas Pablo Dicen que los psiquiatras envidian a los locos. Aldana. Solo quieren ayudarlos, Pablo. Pablo. Y a los locos, artistas, poetas, músicos, etcétera envidia pura. Aldana. No creo en eso, y aparte si ellos estudiaron un montón, Pablo. Para algo lo hicieron. Pablo. Aldana. El problema de la locura es social, el mundo es un loquero. Aldana. Muchas veces es biológico, como los que padecen esquizofrenia. Pablo. No es verdad, son solo diagnósticos equivocados e inventados. La locura es un mito. Aldana. Los locos no pueden consigo mismo. Pablo. Yo creo que todos pueden, pero la gente los discrim los discrimina por miedo e ignorancia. Y se los encierra y se los tortura de diversas formas y maneras. Alda Aldana. Entonces vos pensás que los manicomios deben desaparecer, supongo. Pablo. Absolutamente, eso se llama desmanicomialización. Aldana. Y hay una ley que ampara y proyecta que se terminen los psiquiátricos para el 2020. Y es la ley 26.657. Aldana. ¡Ja! Ya hay demasiados locos sueldos. ¡Ja! Los Pablo. Los políticos, los poderosos, los que están en la tele, los más hijos de puta. Esos son los locos y muy peligrosos. Aldana. ¿Y entonces por qué existen los psiquiatras y la psiquiatría? Pablo. Porque vivimos en el capitalismo. ¿Por Y se enferma a la gente para después curarla. Así funciona el mundo. Aldana. ¿Vos te crees el dueño de la verdad? Pablo. Aldana. Aldana. Pablo. Aldana. No es difícil ver la realidad. Una persona tiene un episodio cualquiera y se la medica y, y al estar medicada se la enferma. Aldana. Sí, es verdad. Lo del negocio de los laboratorios. Pablo. Sí, se enferma para curar. Y si no tenés plata, es probable que vayas a la cárcel... O al manicomio. O a vivir cartoneando en la calle. Aldana. Y sí, la guita mueve al mundo. Bueno, esta es una de mis obras. Muchas gracias. Muy Muchas bueno. gracias. Muy, buena, Muy bueno. Nacho. Bueno, y remato una cosita más. Una frasecita y presento el, te el último tema. Voy a decir una frase solamente. Hablando de, hablando de los hijos. Mis hijos mis hijos son mis hijos de la calle y son miles, que los necesito, que me necesitan que vagan por todas partes y ahora presento el tema de León Gieco, el imbécil ahí va gracias no te estén pidiendo guita y comida en las calles cerras las ventanillas de tu autofalo cuando los chicos te piden un mango cuidado patria y guarda ese piel cuidado el bolso con cosas de valor cuidado Nancy pon el brazo adentro de un manotazo te sacan el veloj Gràcies. bueno acá tenemos también gente de otros países tenemos a una alemana que le parece eh, poligrama impresionante tenemos gente de todo el país bueno tenemos a un turco por acá todo barbudo que tal el turco cómo le va que le parece poligrama rostro <risa> rostro la China, la China. Tenemos una china acá también que escucha Poligrama y que nos manda un saludo. Oh, Nachi Chan, Chiga Lure, Agasaki, Nugi Saga, manda un Estamos en la web. Radioauta.com.ar.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 ¿Fueron 30.000? No tengo idea, no sé es, si fueron 9.000 o 30.000, si son los que están adoptados en un muro o son muchos más, es una discusión que no tiene sentido. ¿Fueron 30.000? No tengo idea, no sé es, es, si fueron 9.000 o 30.000, si son los que están adoptados en un muro o son muchos más, es una discusión que no tiene sentido. A 42 años del golpe genocida, seguimos diciendo 30.000 compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos, presentes. Ningún genocida libre. Contra la impunidad y el ajuste de Macri, los gobernadores y sus cómplices. El viernes 23 de marzo, desde las 17 horas, marcha y acto en Plaza San Martín de la Plata. Convoca la multisectorial La Plata, Berizo y Ensenada. Hacia el ajuste con los ratos evaluación desocupado, son los títeres del mercado Va marchando Macri hacia la Jus de Colorado Devaluación, desocupado, son los títeres del mercado Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez Transmite Radio Nauta 106.3 En Radio Nauta está sucediendo Poligrama. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Manita, estamos con Mariana y Gustavo, le vamos a hacer una entrevista a un invitado especial. ...que se llama Felipe Belingeri... ...de la agrupación Hijos Regional La Plata... ...hola Feli, ¿cómo estás? Hola Feli. bien, acá estamos... ...disfrutando de este programa. Bueno, bienvenido y... ...bueno, la, la palabra tuya es muy importante... Este, ...te agradecemos que hayas venido... ...y queríamos saber este cómo fue... ...cómo es tu paso por Hijos... Cómo comenzaste y un poco con cuál, cuál es tu historia vertical y la horizontalidad de la, de la agrupación también sí mira eh, yo participé en un principio eh, cuando era muy pequeño de un espacio que tenían las madres de plaza de mayo recién le mostraba al juan. compañero juan y eh, Las fotos con eve en maya en una quinta de, de hernández cuando cuando nosotros éramos muy chicos tendríamos ocho años era el año 79 y eve junto con otras madres habían organizado eh, lo que nosotros llamábamos la colonia de vacaciones eh, en esa colonia eh, fue el primer encuentro ...de un grupo eh, muy pequeño de, de hijos de desaparecidos... ...que vivían con, con sus abuelas, porque sus padres habían desaparecido... ...y como las madres tenían tareas eh, para hacer afuera... ...o sea, eh, la presentación de habeas corpus, la vuelta a la plaza y esas cosas en eh, las madres organizaron eses ese, ese, en esa quinta eh, para contenernos a nosotros por un lado entonces se quedaban dos y 10 salían a hacer todas esas tareas eh, ese fue mi primer encuentro con otros eh, con otras personas que habían sufrido el, el, la desaparición de, de sus padres que en ese momento Sabíamos de la existencia de, de los centros clandestinos de detención que de vez en cuando eh, de los centros clandestinos de detención eh, llevaban a los compañeros a las cárceles y los legalizaban. Eh, y, en, y en un momento eh, eso dejó de, de pasar. En el 79 se produce la visita de eh, de una delegación de, de laONu no a la república argentina y ahí eh, se empiezan se empieza a, a implementar esta palabra eh, que es desaparecidos no sé, cuando las madres dicen no sabemos dónde están eh, y, y Videla sale diciendo Eh, que no están que, que no están en ningún lado que, que no están en ningún lado que son des, de, desaparecidos eh, la propia dictadura instala la palabra eh, desaparecidos. Así que eh, ese fue mi primer contacto con los hijos eh, cuando éramos pequeños. Quédate bien feliz. Eh 8 9 años. Eh, 79 tenía 8 años. Eh, y después, eh, cuando un grupo de compañeros eh, y compañeras salen en libertad... Eh, ...se empieza a organizar un taller que es el taller de la amistad. En el taller de la amistad eh, empiezan a confluir eh, compañeros que habían estado en, ese, en esa colonia de vacaciones... Y eh, hijos de, de otros compañeros que empiezan a tener contacto con, con nosotros. Y eso fue muy lindo porque salimos... Eh, salimos Primero hubo contención, estaba eh, Perla 10 y Eduardo Yaposnik, eh, que la verdad tuvieron para con nosotros eh, mucho cariño, ¿no? y eh, porque eran eh, peras era, eh, es psicóloga y, y tenía herramientas como como para contenernos y, y empezamos a conseguir financiamiento de, de distintos partidos de, del exterior y con eso se armaba una salida una vez por año a distintos lugares del país a san Luis a córdoba a a Chapamalal a, a distintos lugares y eso fue muy muy rico porque nosotros nos nos integramos eh, como grupo. Eso después eh, se terminó desarmando a mediados de los principios de los 90. Sí. A principios de los 90 Eso se, se desarmó a principios de los 90. ¿Alguna causa en particular? No, ¿por qué? No, porque por, por desencuentros. Por, porque fui, algunos fuimos creciendo y nos fuimos desprendiendo. Claro. Hasta que en el 95, eh, en un homenaje eh, en Humanidades, se encuentra otro grupo de, de hijos que no había participado ni de la colonia de vacaciones ni, ni del taller de la amistad eh, qué eh, nada surge esta idea de conformarnos como agrupación en el, en, el, en el homenaje a los desaparecidos de humanidades se encuentran los hijos de los compañeros universitarios que eh, que militaban en humanidades y que estaban desaparecidos. Los hijos de esos compañeros son los que arrancan la agrupación hijos. Yo en ese momento eh, yo, yo eh, militaba eh, en ese momento en, un, en una agrupación política que era Quebracho. Y eh, que sí en la actualidad, ¿verdad? Sí, sí. Es distinta, es cambió. distinta, cambió eh, y, y me fui a vivir a Neuquén. Yo viví en Neuquén eh, del 93 al 96. Y ahí en Neuquén eh me junté con un grupo de, de compañeros que tenía sus padres desaparecidos que de distintos lugares del país. Había de Córdoba, eh, de La Plata, de Neuquén mismo, de Cipolletti. ¿Y ¿Cómo te contactabas con ellos para entrar en, en los grupos de Mirá, los desaparecidos? Labor de nos, nos, fuimos, nos fuimos buscando. Porque Ajá. hijos, eh, a partir de ese encuentro... Eh, toma estado público y en las distintas ciudades nos fuimos encontrando y después hubo un primer encuentro de hijos de todo el país que fue en Córdoba en, en un pueblo que se llama Cabalango oh. en Cabalango se, se se discutió mucho hubo hubo eh, propuestas muy intensas que por ejemplo empezamos eh, a funcionar en comisiones a, a la mañana y, y terminamos, eh, esa esas discusiones en asamblea terminaron a las 5 de la mañana. Ah, y teníamos lindo. a León Gieco esperando eh, en tocar unos temas para nosotros en el medio de la nada y le decíamos flaco, espera porque nosotros tenemos que terminar de cerrar todo esto. A León G. Sí, y cuando lo fuimos a... Cuando ya eran las 5 de la mañana y que León eh, le fuimos a decir, ¿podés tocar ahora? Eh, León estaba... Tocó unos temas, pero nada, le habíamos dado tanta cerveza que el pobre ya no podía ni cantar. ¿Eso en qué año? Eso fue en el 96 Sí, Semana Santa del 96. ¿Te acordás qué canciones cantó? Eh, no, no me acuerdo. No me acuerdo qué canciones cantó eh, León Gieco. En Córdoba pero, fue, pero. perdón, ¿qué te esta pregunta? En Córdoba, en ¿Sí, Cipolletti, no me quedó bien no, claro. No, en Córdoba en, en Córdoba. la en la ciudad de Cabalango. Bien. Y Felipe, te una pregunta. Sí. Había encuentro, ¿no? Así como se encontraban distintas organizaciones, había un encuentro. Y, y el desencuentro, ¿a qué se debía? ¿Por qué se desencontraban? ¿Por qué causas? ¿Por qué motivo era el desencuentro? No hubo no hubo desencuentro. No hubo desencuentro. Mm. Eh, siempre fueron encuentros. Claro. Eh, no hubo desencuentros. Muy... Yo como antes dijiste que busque por ese No, te... que en, te estoy hablando de las distintas etapas cuando nosotros sí. éramos niños a, a los a los 8 años después otra experiencia debe haber sido a los 10 y, y la y esa experiencia que duró de los 10 años hasta eh, eh, hasta los 14 ponerle eh, ahí yo me desprendo por porque el taller de la amistad ya no me eh, era para pibes más chicos yo era yo era de los hijos eh, no más grandes sino de los que estaban en el medio claro entonces eh, mi, mis intereses eran otros entonces eh, yo me dejo el taller de la amistad y me integró a, a una a militar en política a militar en, en una agrupación que era el peronismo revolucionario entonces eh, yo dejo el taller de la amistad para eh, porque había para madurado, porque claro madurado, porque quería madurado. hacer otras cosas qué sí. sé yo me fui a hacer apoyo escolar yo tenía eh, 15 años y me fui a hacer apoyo escolar al barrio del retiro eh, tenía 15 años y me fui en eh, con 200 compañeros a reconstruir eh, la ciudad de, del Chaco en un operativo de reconstrucción que se llamó General San Martín. Digo, eso yo no lo podía hacer desde el taller de la amistad, entonces busqué el lugar eh, donde poder hacer eso y fue eh, ahí en esa agrupación política. Después, esos compañeros que algunos integraban el taller de la amistad integran hijos y eh, el surgimiento de hijos eh, por ahí tiene que ver más ana con el surgimiento de hijos que yo porque yo vivía en otro lugar eh, estamos acá con con ana mercader no también que recién se integra hola, ¿qué tal? A que, hola, a hola. que recién se, se integra acá la mesa eh, Entonces, el, el surgimiento de hijos es eh, los compañeros del homenaje en Humanidades. Sí. Eh, un puñado que veníamos del taller de la amistad y otro puñadito más chiquito que venía de antes de, de la colonia de vacaciones que habían armado las madres. Eh, y después eso se se repite en todo el país. Los del taller Cortázar que, que armaron Córdoba y después el nada la, la discusión de cómo nace hijo y yo creo que eh, es muy difícil de, de cerrar en el tiempo porque eh, es propia de, de de los movimientos de las personas en el circular de, en, en la contención de de un de un hecho traumático Que es eh, la desaparición De nuestros padres y como Bueno, me, me, me meto Un poquito ahí en el tema eh, En realidad, hijo surge Como algo que tenía que suceder digamos Que no Que, que sucedía porque Porque se hacía eh, Carne para todos nosotros eh, Encontrarnos y, y, y que eso Comenzara de alguna manera A suceder en distintos lugares, por eso surge casi, podemos decir que espontáneamente al mismo tiempo, ¿no? Como, claro. Eh, eh, en, en distintos lugares. Eh, como un tiempo cíclico, digamos, como dos sí. tiempos cíclicos, más que horizontales no. y venticales, sino cíclicos, ¿no? Eh, sí, como algo pendular de la historia, ¿no? Claro. También, como algo que que se, que... que que se va a gestar digamos claro que en, se va en articulando un en un tiempo porque claro. más o menos digamos la edad que teníamos todos en ese momento era entre 20 años y 25 digo la edad eh, de, la, de la mayoría sí. no y era una edad también en donde muchos empezábamos digamos veníamos de o de una pequeña militancia en, del secundario o de, lo, de los comienzos de la facultad Eh, y empezábamos también a, a, a tener la necesidad de poder este, de poder decir hacia afuera quieneses éramos y qué y, y necesitábamos organizarnos y necesitábamos poder este pedir digamos eh, por la memoria la verdad y la justicia no necesitábamos justicia necesitábamos eh, estar activos tener este eh, estar activos en la lucha para poder pedir eh, justicia Felipe. claro eh, yo creo que eh, somos un hecho inesperado para para los que planifican eh, las políticas imperiales para ¿no? eh, Yo creo que espontáneo y ¿no? sí, yo creo que nunca pensaron que eh, los hijos de esas víctimas nos íbamos a organizar y, y le íbamos a, a poder pulser eh, eh, la jugada ¿no? que los tipos hayan terminado eh, presos es un triunfo nuestro es un es un triunfo de la sociedad argentina pero los que prendimos... Eh, el fueguito, pidiendo justicia, fuimos nosotros. Eh, en eso triunfamos. Eh, porque pudimos eh, lograr la unidad de todos los sectores para vencer la, la impunidad. Creo que esa es, eh, es el gran triunfo de, de hijos. Porque nosotros cuando salimos a la calle, salimos con una consigna que es si no hay justicia, si no hay justicia, hay escrache. Y, bien, ¿cómo se sienten ustedes cuando se reencuentran? Después de años de que no se ven, ¿cómo se sienten? ¿Qué, qué, qué es lo que está en el aire? ¿Qué, qué pasa cuando, nos, cuando cuando se los, reencuentran? Cuando. O sea, sucede un encuentro, no primero en un inicio sucede un encuentro, después una especie de desencuentro que es porque pero que sigue latente ese, esa presencia, digamos. No, no, tengo, no tengo la... la, la el, el, el... No, porque hablamos de distintas cosas, de, sí. de la colonia de vacaciones que habían armado las madres, sí. eh, del taller de la amistad... Y de hijos, sí. digo y, como tres Sí, es que lo que sucede Bueno, no sé, en mi caso particular Porque creo que cada uno tiene un, una diferente Digamos, tuvo diferentes historias no Hubo gente que también sí. no sé no se, no se eh, reencontró Porque nunca estuvo en el taller de la amistad O nunca estuvo... Pero, sí, pero, o sea, más allá del... O sea, porque ¿no? son... Aumentamos. Para Gus, aguantá un <risa> eh, Son, o sea... En distintas partes del país se fueron articulando distintas luchas, ¿verdad? Sí. Vamos bien hasta ahí. Bueno, hay un encuentro desde dentro de las distintas agrupaciones en distintas en, en distintos territorios ah, del el país. De, de, hay un en el... ah, encuentro de Cabalango, ah, eh, hubo muchos encuentros a nivel nacional de del de, de, de, de, digamos de, de la red nacional de hijos, hubo muchos encuentros. El primer encuentro fue en Cabalango, en Córdoba, que éramos más o menos 500 hijos que que nos encontrábamos este en un, en un campamento ahí a orillas del río y en donde se discutieron básicamente los lineamientos este básicos que iba a tener o que te iba estaba teniendo la agrupación en, los, en las distintas regionales. Uh -huh. Ese fue el encuentro. Después obviamente hubo hubo otras cosas, sorpresas y, y cosas estaba eh Juangelman estaba y eh, eh, león hico eh, hubo bueno gra gratas sorpresas y además bueno el encuentro con el encuentro con, con otra gente que atravesó también la misma historia y que y que es fuerte porque digo más allá de la historia particular de cada uno y, y, y, y ciertos lugares en los, en los cuales creo que ya no no Digo, no nos no es nuestro lugar no es nuestro lugar de pertenencia el lugar de víctimas sino el lugar de la lucha no de revolucionarios el, el, no, no, no sé si llamarlo revolucionario nosotros luchamos porque nosotros no entendemos otra manera de vivir no entendemos otra manera de, de vivir sino si si no hay una lucha por, por por un lugar más justo por un país más justo por una una sociedad que pueda entender Este, que no puede haber presos políticos que no puede haber perseguidos en, en estos tiempos que no puede que no puede haber un dos por uno eh, para, para para los genocidas eh, que, que tienen causas de lesa humanidad y que se vayan a vivir a, su, a, a, a sus casas y no que estén en una cárcel común este perpetua y efectiva que no podemos este, que no concebimos este y eh, la, la historia en esos términos y que entonces eh, luchamos para que para que estas cosas eh, no pasen estas y muchas otras que tienen que ver con los derechos eh, conquistados y con los derechos que creemos que, que debemos tener como sociedad como como bueno te hago una pregunta, Ana como personas eh, sí, sí. Se, se, se, se sintió perfectamente lo que decís Y lo compartimos acá del espacio este de la radio lo, Por lo que ustedes luchan Nosotros luchamos por lo mismo también Volviendo al encuentro de Cabalango Se juntaban en un campamento en el río Estaba leon Gieco, Juan Gelman se, se encontraban Cada uno iba a militar a trabajar a su territorio A, a, sí, a de alguna, manera, que... respetar acordado, ¿sí? de alguna sí. manera respetar lo acordado De alguna manera respetar lo acordado Y después cuando se reencontraban ¿Qué pasaba? y por ejemplo cuando nos reencontrábamos hacíamos un escrache claro. eh, eh, cuando nos reencontrábamos nos, nos reencontrábamos para hacerle lío a, a los militares que estaban sueltos porque ahí no había ninguno preso entonces íbamos a sus casas y le mostrábamos al vecindario cuál era la casa de, de los asesinos ese fue nuestro encuentro en la calle eh, no, no es que nos desencontrábamos sí. sino que cada uno volvía a sus ciudades a, eh, a militarla y a construir eh, esa condena social que nos sirvió mucho para después llegar a la justicia y que la justicia los condenara y que terminaran claro, presos. Claro. Nos encontrábamos, pactábamos eh, acciones colectivas y después cada uno iba a su territorio, a su a su lugar en donde vivía a, a trabajar eh, eso, ¿no? Este y eh, bueno, redondeando un poco lo que dice Felipe los de los escraches, el escrache que eh, para nosotros fue una una acción que que que después tuvo mucho peso en las decisiones políticas que se tomaron este para que la justicia eh, digamos para que la justicia metiera presos a, a todos estos genocidas no eh, se tomó una medida muy importante a raíz de su lucha, digamos, creo de, que, de lo que pedían creo, de lo que reclamaban creo que a raíz de, de, varias, de, de varias, varias cosas, lucha, sí, de, varias pero, cosas pero, claro, pero, de varias cosas pero varias cosas que se daban simultáneamente sí, sí. sí. chicos, por último, disculpen Sí. ¿Cómo hacemos para acercarnos a ustedes y ver la forma en que trabajan? ¿Dónde los encontramos? ¿En qué horarios? Bueno, sí, eh, creo que la forma más fácil es por Facebook porque cualquiera hoy en día tiene Facebook y nosotros somos Hijos con Puntitos eh, La Plata eh, y después hay una red a nivel nacional Bien, ok Así que cualquiera puede escribir ahí y... ¿Qué significa Hijos con Puntitos la sigla? Hijos por la identidad. Y la justicia contra el olvido y el silencio. Bien. Ah. Bueno, gracias, chicos. Después, último a ver ¿cómo van a ser las, las movilizaciones del viernes, el sábado y del domingo? Bueno, la movilización acá en La Plata del Viernes eh, va a ser una movilización muy grande, esperamos. Sí, eh, a las 17 horas en, en Plaza, Plaza Martín, Martín. Y a las 15.30 la ronda, para el que quiere ir a la ronda, eh, va, va a ser... La ronda y después la movilización a las 17 horas. ¿Y el sábado va a haber algo? El sábado todos la a Plaza Mayo. Todos a Plaza Mayo, sí, bien. Sí. Sí. Buenísimo. Así que nos vemos ahí, en la calle. Bueno. bueno chicos, que... gracias por venir. Gracias por Los queremos venir. mucho. Bueno. Dale, gracias por venir. Se se bueno, muchísimas gracias por invitarnos. Gracias. Bueno, pasamos de, pasamos de... Soy, soy solo un grano de arena Soy de casa pequeña, familia laburante, de madre guerrera Abuelos inmigrantes, de vida dura, años de dictadura Infancia heavy, síntomas que aún perduran Siempre rozando la locura, siempre supe que el amor todo locura cura Ellos querían una niña casta y pura y salió animal, única, lúdica, música y pensante. Vivo la vida cada instante, soy el ovario parlante. Dicen que soy rara, me gusta estar sola, no tengo marido, tengo amantes. Soy lo que parió mi vieja, soy lo que yo inventé, soy cada lágrima que derramé. Soy cada compás de este tema, soy la que suena cuando vos querés. Yo soy. Modo. Me ensuciono en esta vida como si fuera lodo Lo pruebo, le doy y si falla me todo Voy siempre fiel a mi destino Todo a codo me lleva al norte El norte es mío, lo imprimo Cada mañana es mi desafío Y entonces conspiro y suspiro Y cuando llega la noche viro la luna y sonrío Vida nomás, de, mira donde sea Vivo más liviana, vivo a mi manera Vivo más tranquila, vivo como quiera me marca el horizonte, ni la frontera Vivo sin jefe, vivo sin patrón A mí me marca el pulso, mi corazón Me siento en el viento y en esta canción Vivo de revolución en revolución Yo soy y madera. Encontranos en calle 60 entre 10 y 11. Tenemos estacionamiento propio. Llámanos al 452 025 452 025 o comunicate por WhatsApp al 221 639 3454 221 639 3454 Búscanos también en Facebook y hácenos tu consulta. Más de 80 años nos avalan. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite. radionauta Nauta. FM 106.3. Radio Nauta.com.ar Yo estoy, estoy al derecho, da vuelta estás vos. Yo estoy al derecho, da vuelta estás vos. Yo estoy al derecho, da vuelta estás vos. Yo estoy al derecho, vuelta Yo estoy al derecho, da vuelta estás vos. vuelta estás vos. Bueno, estamos acá con el bloque deportivo Y bueno, con muchas cosas para contarle a los oyentes Hola Leandro eh, Hola Gustavo ¿Cómo te va Leandro Barkovich? Todo bien Gustavo Virgilio Gajero <risa> Hola León Todo bien Mariano Tanto tiempo, eh Te <risa> sentaste, te borraste, ahora apareciste no, Volvé, no. volvé, volvé Callate, boludo <risa> Que vuelva, que vuelva Que Acá está Vamos sí. a hacerle las la preguntas que todos nos hacemos. ¿Qué pasó, Lean, con el Superclásico? Y con el Superclásico, bueno, se puede decir que eh, Boca lo juega un partido de verano y River lo juega como una final. Y bueno, y, eh, ganó 2-0 River, se quedó con la Supercopa, yendo de punto. Yendo, eh, sin ser el favorito en el Superclásico. Eh, gracias a la gran atosión de Armani El arquero Que le costó un par de millones a River Buenísimo ese <ríe> <el> arquero, <ríe> genial Y bueno Y, y, y, y Scoco que entró sobre la hora La primera pelota que toca hace el gol Mientras que Plato, que le costó 16 millones de euros No hizo nada Antes de la comparación de Scoco ¿no? Ah, Son bueno, caritos. Bueno, y ya que hoy el, el tema es los hijos, a eso, a eso, Vamos eh. a resaltar eh, la, las personas que han seguido el ejemplo de su padre de su padre en el deporte. Por ejemplo, Juan Sebastián Verón siguió siguió el ejemplo del padre y hoy en día es el presidente de Estudiantes. Después podemos decir Marcelo Gallardo, técnico de River, hizo debutar a su hijo la primera de Riverliente. Y bueno, eh, estamos a 88 días del Mundial. mañana eh, Pasado mañana, un amistoso anti Italia. Uh, ¡Qué bravo! <risa> <risa> Hay que tener cuidado con los tanos. Anti Italia en Roma. Y bueno, el técnico... Se... Ah, ¿En Roma se juega? En Roma. Oh. El técnico se decidió por Higuaín. Y bueno, una de darle una chance al Pipita, que la está rompiendo la Juve. Que lo llevó al cuarto de final con sus goles de la Champions League. Eh, bueno, para contar del deporte local. Gimnasia, una nueva derrota con San Martín de San Juan. Y el pincha de local, perdió con Gogo Cruz. Más los dos. Pero Gimnasia somos puro corazón <risa> y vamos a seguir queriendo no. gimnasia. Garla, huevo de tripa y corazón, nada más que sí. eso. Y bueno, y... Vamos no, lo que demos. La tabla la tabla de posiciones de la Superliga, puntero Boca a 6 puntos, lo tira Talleres y la próxima fecha se cruzan en la Bombonera. Pero Talleres viene ganando 7 fechas consecutivas y Boca viene de mal en peor. O sea, le ganó en la última fecha, empatan Tucumán sobre la hora, la otra fecha le ganó a Tigre en el último minuto. Y la anterior fecha Perdí con el Argentino Juniors 2-0 oh. Así que bueno, había sacado la ventaja que uno decía Este campeonato es de Boca Pero ahora uno dice Es de Boca, pero bueno Tiene que ganar los puntos en la cancha Porque quedan 7 fechas Y le sacó seis puntos de ventaja a Talleres Así que bueno, vamos a ver qué pasa ¿Vos qué opinas Gus? Y yo pienso que está difícil el campeonato Y yo, a lo, que, a lo que le pregunta el conductor, ¿por qué me dice volver si es el primer programa del año? ¿Eh? ¿Por qué me dice que vuelva si es el primer programa del año? ¿De qué tengo que volver? Porque, porque no, no habías vuelto los últimos programas del año pasado. Ah, me había tomado unas vacaciones porque hacía mucho calor. Ah. Yo le dije a Pinky, cuando se vaya el calor, vuelvo. Y acá empezó el y acá estoy presente. ¡El primer ah, día! Bueno, vale, vale. entonces estamos contentos de tu regreso. Muchas gracias, Gus. La verdad que bueno, acá... con Margan, ¿qué...? qué ¿Qué opinás de la selección argentina a tan poquito del Mundial? Y a mí la verdad que ver los partidos de Argentina me ponen demasiado nerviosa, sobre todo si hay penales, este me tapo la cara y miro a través de los dedos, o me la vuelvo a tapar. Eh, sufro mucho los partidos. Bueno, Mariana, este partido lo podés ver tranquila, porque <ríe> si empatan no va a penales, ya que son amistosos, si empatan no pasa nada. Bueno, para resaltar también otros amistosos, Francia se envidia ante Colombia eh, en París. Eh, y bueno, eh, Italia juega contra, contra Argentina, luego juega contra Inglaterra en Wembley. Y Argentina el martes juega contra España en España, en Madrid. En así, Madrid. Así que... Muchos amistosos internacionales, la verdad que es un, una, un desafío. Unos lindos días para ver partidos previos mundial para sentarse en el living de la casa a nuestros oyentes y, y que vean verdadero fútbol. Los que pueden, porque <ríe> ahora no todos podemos ver fútbol No, bueno, no, esto, esto... Se acabó el fútbol para todos Se acabó el fútbol para todos ¡Mácrigato! ¡Mácrigato! ¡Mácrigato! Bueno, sí, se acabó el fútbol para todos en el ámbito local Se puede decir que en el ámbito internacional sigue sí, todo igual eh, Estamos bien. la Copa Libertadores se realizaba por Fosport Y, el, y los partidos amistosos son por Tays Sport ¿Qué tendría que...? Ojalá, tendría que ser... Lo ideal sería que la... Que la Copa Libertadores la televisa de la TV Pública, por ejemplo. El de bueno. bloque deportivo de Leandro. Bueno, Gus. Y bueno, para resaltar de la escuadra, eh, los históricos y las mariceras debutan en el torneo eh, el 11 de abril. Así que bueno, hay un nuevo desafío para la gente del Basaglia, para ver si nos podemos quedar con la triple corona. Ahí estaremos apoyando a la escuadra basagliana. Arriba. Y Arriba Maricelas. con el súper técnico Juan Chilaver. le mandamos un beso anda, Le mandaba un abrazo anda, a Juan Chilaver. Anda con un piecito jodido. Ahora checado con la moto, checó con la moto, la verdad que no tengo idea. Ay, no, por favor. No. Ah, bueno, y un abrazo grande a Silvina que se sí te chocó la moto, a Silvina, serio. A Silvina, un beso grande. Mejorate, Silvi, te estamos esperando para que estés siempre a la mañana con nosotros, con tu buena, con tu buena energía. Beses, Silvi. Gracias, Leandro. <ríe> y bueno, de los equipos argentinos se puede decir, bueno, Racing una goleada tremenda, 5 a 0 ante Patronato. Mojolicha, mojó Bueno, Lisandro. Racing no, de no? los estudiantes. No, a Patronato, 5 a 0. 5 a 0. Y la fecha anterior lo ganados 4 a 0 Huracán. Y wow. y por Copa Libertadores le ganó 4 a 2 a Cruzeiro. Bueno, después para resaltar, eh, el gran triunfo de El Potro, ante Roger Federer, eh, en un partido, la verdad que levantó 3 match point y la garra de Elpo impresionante, de, de los Juegos Olímpicos que está imparable. Eh, así que, el número 6 del mundo en este momento, a muy pocos puntos del 5, sexto está del potro. Sí, del mundo y le, ganó, y le ganó el número uno del mundo, Rafael Feder. Rafael A Feder ¿no? le ganó eh, en el en el bien. en el Master Mile de Indian Wells de Estados Unidos. Qué potro del potro. <risa> Yo eh. eso no pino, me gustan las mujeres, pero bueno. Así que bueno. Eh, bueno, no sé qué qué más le puedo decir De deporte. Que háganme ah, ustedes y acá responderé. No sé, de rugby, ¿qué noticias tenemos? De rugby tenemos la noticia de que en el día de San Patricio, que es el día de los irlandeses, eh, Irlanda se consagró campeón en el Seis Naciones, venciendo a Inglaterra de visitante. Así que bueno, los irlandeses festejaron con todo. ¿Y de basquet? ¿Y de basquet se puede decir que Argentina eh, está jugando la eliminatoria? y el ultimo, el ante partido lo había ganado uruguay el último no lo seguí, así que no tengo la, no tengo la información esa pero bueno eh, viene bien viene bien el equipo de la eliminatoria eh, y supo, supongo que con este nuevo con esta nueva forma de clasificar argentinos está en el presión mundial Oh, te agradecemos mucho su presencia, Ariadne. Bueno, gracias a ustedes también, ¿eh? por las preguntas y por toda su sabiduría. Gracias. Bueno, cerramos el bloque. hasta la placita un maní bebe un poco después tocan el tambor porque te que en el cielo este el amor que no tuviste vos que no, cómo que lo no. míralo míralo los pibes el la web radialauta.com.ar ¿Por qué legalizar el aborto? Porque en los países en los que se legalizó el aborto no solo se redujo a cero la muerte de mujeres por esta causa, se redujo a 0 la muerte de mujeres por esta causa, a 0 la muerte mujeres, sino que incluso se redujeron la cantidad de abortos.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 Centro Cultural, Político y Social, Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Hay 43 millones de ciudadanos en nuestro país que esperan que los cuidemos, que seamos un país más seguro. Y cuidar a la gente también implica cuidar a los que nos cuidan. Eh, nosotros vamos a seguir pensando que el policía hizo lo que tenía que hacer. En ese momento, en esa situación, ese policía...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 Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez Transmite Radionauta 106.3 ¿Necesitas asesoramiento? Estudio Contable Artigas Asesoramiento Contable Impositivo y Laboral Para conocer más sobre nuestros servicios, ingresa a www.estudioartigas.com.ar. Estudio Contable Artigas, el mejor asesoramiento de la ciudad. www.estudioartigas.com.ar. en radio, seguimos girando 6 menos 20 este, eh, estamos acá con Juan con en Mariana, en el bloque me tiré por vos como ahora empezamos los miércoles, vamos a estar en el, los miércoles cada 15 días con el bloque me tiré por vos decilo el horario, a ver miércoles de 4 a 6 de la tarde cada 15 días sintonizar Radio Nauta FM 106.3 Muy bien, todos los deberes y esos Juan Manitas. Acá estamos con Mariana y con Gustavo también, no nos olvidemos. Hola Mari, sí. Hola. ¿cómo te va? Me encanta tu blusa. Ay, me encantás vos. ¡Ah, qué propuesta! No sé, tomalo como quieras. Bueno, después lo discuten en el después, baño, chicas. Después, entre bambalinas lo, lo terminamos de, de hacer el fato. No, eh, Juan, ¿querías hablar? Bueno, eh, contanos hoy tanto Mariana como yo trajimos algo para leer. Eh, con esta sonrisa de Gus que me mata. Lo maltratás, lo maltratás, lo, lo maltratás. No, no, no. Y ahora va a demostrado en esta poesía. Lo poe maltratás. No, Pará, Mari, aguantá un toque. <risa> en esta poesía que voy a leer a anteúltima, que se llama Hijas o hijos de nadie. No, no, en esta no. En la de tu, tu ejemplo eterno a Soledad Peñolori queda claro que lo que tengo con Gus no... No tiene nada que ver que con... también va tras bambalinas? ¿Eh? ¿Va tras bambalinas también? ¿Cómo? No entiendo. <risa> Digo, ¿lo vas a encarar, ¿te lo vas a encarar a Gustavo? No, no, no. Para nada. <risa> la verdad que es un buen amigo, pero me gustan las mujeres también. Bueno, eh, bueno, voy a empezar con eh, un, un poema de Juan Gelman, que le voy a leer un poco la historia de Juan Gelman en esta temática de hijos. Elegí una poesía de Juan Gelman. Bueno, Juan Gelman Eh, Juan Helman. un hijo que se llamaba Marce Marcelo Ariel, ¿sí? Marcelo Ariel. La esposa de Marcelo Ariel se llama María Claudia García, ¿sí? sí. Que es la nuera de Juan Helman. Vamos hasta ahí. Bueno, mm -hmm. juntos tuvieron a una nieta llamada María Macarena García. María Macarena Helman García. A partir del 31 de marzo del 2000 nació en cautiverio la nieta de Juan Germán cuando desaparece Marcelo Ariel y eh, María Claudia eh, María Macarena estaba en la panza de, de María Claudia. De María Claudia. Y eh, nace la nena. Nace la nena en cautiverio en Uruguay en 1976 y la crió un policía y apareció el 31 de marzo del 2000 descubrió la verdad. Sí. Bueno, esta poesía que le voy a leer ahora se la dedicó Juan Gelman al, al hijo, al, al hijo. Se llama MA, que debe ser Marcelo Ariel porque se llama Marcelo Ariel. Ahí va. Estas visitas que nos hacemos vos desde la muerte, yo cerca de ahí, es la infancia que pone un dedo sobre el tiempo. ¿Por qué al doblar una esquina encuentro tu candor sorprendido? ¿El error es una música extrema? ¿Las casas de humo donde vivía el fulgor que soñaste? ¿Tu soledad obediente a leyes de fierro? ¿La memoria te trae a lo que nunca fuiste? La muerte no comercia, tu saliva está fría y pesas menos que mi deseo. Juan Gelman Vale. Bueno, muy buena. Esta poesía pertenece a Valer la Pena, una obra de Juan Germán de 19... de ya les digo, eh. Valer la Pena de 1996-2000 de la Ciudad de México, ¿sí? Bueno, en esta temática de hijos elegí esa que se le dedicó al hijo Marcelo Ariel y también elegí una de Borges, ¿sí? Que acá tengo el libro Jorge Jorge Luis Borges poesía completa y esta de Borges se llama Al hijo ¿Sí? ¿También habla de hijos? También en una mirada un poco piramidal Si sí. se puede decir, acercar... a decir raro, raro. Bueno, al hijo No soy yo quien te engendra Son los muertos Son mi padre Son mi padre Su padre y sus mayores Son los que un largo déalo de amores Trazaron desde Adán Y los desiertos de Caín y de Abel en una aurora tan antigua que ya es mitológica, y llegan, sangre y médula, a este día del porvenir, en que te engendro ahora. Siento su multitud, somos nosotros, y entre nosotros, tú y los venideros hijos que has de engendrar, los postrimeros y los del rojo Adán. Soy esos otros también, la eternidad está en las cosas del tiempo, que son formas presurosas. Jorge Luis Borges. Buenísimo. Ah, bueno. bueno, esa es otra y ahora ya la voy a dejar a Mariana hablar. Pero antes voy a leerle dos poesías mías que también tiene que ver con la temática de hijos. Esta se llama Hij, hij, hij con X porque significa hijas e hijos. sí ¿Hijas o hijos de nadie? Porque no lo puedo pronunciar. ¿Vos, ¿A vos te sale pronunciarlo, Ixc. María Rosa? ¿Eh? ¿Ix? ¿Sería? ¿Ix? Ixc. Ixc. ¿De nadie, no? Bueno. Las hembras hacen su alianza. Bajo esta tarde gris y el llanto de una niña. El chillido es una sirena que se prolonga intensamente desde el barrio cementerio. Absorbo agua tibia mientras me hago tutor por ausencias, por trabajo o vacaciones. ¿Qué? Tengo el alma herida por la gente que deja a un lado el ser, aunque me gusta su egoísmo en extinción. Hoy que se hace presente el otoño, persevera mi conciencia urania que toma tragos de infancia. Esta realidad me da vueltas, se transforma en premonición y antepone mi semilla. Juan Francisco Manito. Bien, Juan. Yeah. Wow. Bueno, y esta es la última que se, la, se la, la hice ayer a la madrugada, hoy a la madrugada, ayer a la noche. Eh, hoy la subida de las redes sociales que es dedicada a Soledad Peñolori ¿se, ¿se, acuerdan, de Soledad? Sí. Sí. ¿Se acuerdan de Soledad? sí ¿se sí. acuerdan de Soledad? la bueno. chica de, los, de la asociación de la movida de locos sí. bueno. Eh, bueno se llama tu ejemplo eterno a Soledad Peñolori sos la más activa y responsable de la asociación movida de locos Digo sos porque vivirás en nuestros corazones. Tu puñal de guerrera, tu luz tibia, supera toda congoja en esta historia que no para. No se trata de voluntad frente al deterioro. Te mató lo siniestro de este sistema cobarde, la oscilación entre la esperanza y la verdad. Tu cuerpo brindado a la plasticidad de lo infrahumano. En esta agonía colectiva con penuria pero sin temores, temos como almas, pertinaces, que propugnan tu lucha inclaudicable. Alcemos nuestra voz para que nos escuche desde el cielo, donde sembrarás pánico al infierno informal, pudor al sometimiento ingrávido y guerra junto a los caídos por amor y locura. Juan Francisco Manita Bien. Bien. En conmemoración a Soledad ¿Hoy a la madrugada? Madruga. Madruga? Ayer a la noche, sí. Bien fresquita. sí. sí. Sí, gracias, Gus. Bueno, ahora... ¿Estás contento? Sí. Yo también estoy contento. Bueno, eh... ¿Se te pasaron los nervios? No, en realidad yo no me altero, no me pongo nervioso. Te veía como nervioso. Me, altero, me, altero, me alteran algunas cosas que pasan, pero está todo bien. ¿Eh? Bueno, a ver, Mari, lo tuyo. Bueno, este en el tema transversal es eh, hijos, principalmente hijos de como ya se vino trabajando en todo el programa, hijos de desaparecidos. este Y bueno, vuelvo a reiterar la invitación para estar a las tres y media en Plaza San Martín para dar la vuelta, como lo hicieron las madres tantos años, con tanta valentía por sus hijos, y a las 17 horas para la movilización también en Plaza San Martín. Bueno... Eh, Yo soy docente, no tengo hijos, pero mis hijos son mis sobrinos y, y todos los alumnos que tuve, todos. Eh, niños, hijos, muchos hijos de la calle, hijos del desamparo, hijos del dolor, hijos de la desesperanza, que están sufriendo ahora los niños, también los jóvenes, los adultos y los viejos pero los hijos de los hijos, los más pequeños, que son pensamiento en acción, ya desde muy pequeño comienzan a descubrir el mundo, tocando, mirando, corriendo, escuchando, preguntando, son pensamiento en acción y así van creciendo. Según el ambiente socioeconómico, los hijos serán más o menos estimulados, pero todos necesitan explorar. Tenemos la costumbre de querer amoldar a los niños en nuestros esquemas, que desde chicos ya aprendan cosas que no son de su interés, pero que satisfacen a sus tíos, padres y abuelos. Son matrices de aprendizaje con las cuales crecerán. Las matrices son modelos o estilos de pensamiento que se construyen durante el aprendizaje de la realidad. Es así que el niño repite conductas aprendidas, ...generalmente de su familia y de su ámbito más cercano. Serán más inquietos, más independientes, más sumisos, más tímidos, más valientes o más curiosos... ...según los que hayan internalizado o no de los adultos y del medio social que los rodea. Por ejemplo, el niño generalmente aprende cosas que para el adulto son cosas de varones o de mujeres. Según el modelo capitalista patriarcal que acomoda estas matrices de aprendizaje, se reprime a los varones cuando lloran, generalmente se los obliga a jugar a lo que este sistema machista dictamina, pelearse a los golpes, no prestar, ser macho y a las minas a pegar, y a las nenas a jugar a la mamá, lo primero que se les regala muchas veces un bebé de juguete Y a, los y a los varones la camiseta del equipo del padre, abuelo, tío, padrino, etcétera Así se los trata de moldear, y si un niño no sigue esos parámetros, enseguida se lo califica de, o oh, problemático o conflictivo. Es el niño que cuestiona, es el niño que critica, es el niño rebelde. Es el niño rebelde que tenemos que sacar todos, sobre todo en estos tiempos, para unirnos y pelear contra este abrupto, y cruel y cruel sistema y, y poder ejecutivo no del, del hombre este eh, macri y sus secuaces porque realmente es una mafia y es un, una desolación total que se está viviendo a pesar de las luchas por eso seamos hijos rebeldes de este sistema seamos todos hijos rebeldes y unámonos como hijos, como hermanos. Es que, por ejemplo, en la escuela nos enseñaron cosas que nos aburrían. Y si sí, la escuela, en este sistema, es aburrida. Pretende también amolda amoldar a los hijos. El niño aprende jugando, no sentado y quieto frente a un pizarrón, mirando la nuca del compañero y la figura de la maestra como fuente de conocimiento. No se los deje investigar, toga, investigar, tocar, hablar en clase cuando la verdadera forma de aprendizaje es siempre grupal y compare para compartir vivencias heterogéneas. A través del teatro o juego dramático, el niño representa lo que aprende y se suelta develando las sus matrices de aprendizaje. En relación a su sexualidad, si eres cama, el diablo te perseguirá si eres mujer el diablo te, te persiguirá cama a cama los colores serán rosa y azul y que no pretenda ser gay ya que parafraseando a Silvio Rodríguez el, el odio la, se la seguirá se piensa que es el, rari el rarito, el enfermito, el desviado y se le arrasa la identidad, se la devasta creando un gran conflicto de, de identidad a no ser aceptado en su condición sexual. Para terminar, quería aclarar que en las sociedades matriarcales se cuestionan estas matrices y el niño crece libre y más independiente. Y es nuestro deber como adultos, tanto con nuestros hijos como con todos los niños, como con todos los niños, eh, protegerlos. Un niño de campo va a ordeñar, a acabar, a sacar juncos, a jugar en el río y tendrá otros aprendizajes que no están inclu in, incluidos en la currícula escolar que está dirigida a la clase media y clase media alta. Por lo tanto, sus aprendizajes serán descalificados y ni hablar si es mapuche o huichi, queda sin identidad bastadas. Otra vez repito que es nuestro deber valorarlos y aceptarlos con sus culturas y sus aprendizajes, cuestionar las instituciones de este sistema y poder instituir creativamente. Bien. Muy, bien. Muy, bien. Muy bien. Bravo Mari. Gracias. gracias. Bueno, ahora nos vamos con el tema de León Gieco y Víctor Heredia, en realidad de León Gieco y lo interpreta con Vamos, todavía no nos vamos. Ah, no cinco? nos vamos. Quedan cinco. Quedan cinco, bueno. Quedan cinco minutos. Bueno. Bueno, se nos va este poligrama, este último poligrama. Así que... Este, no es el último, es el primero. Es el, es el primero del año, pero el último de nuestra existencia. Este, bueno. Parafraseando. Parafraseando. Eh, este programa que no acompaña... Este sí, programa no, Sí, y no acompaña el tiempo, sino que se le adelanta. Así que poligrama... Porque siempre vamos un paso ¿Un adelante. Un paso adelante. Sí, sí, sí. Bueno, eh, eh. Así que hemos tenido de todo bueno, el día eh, de hoy. Pedimos la concurrencia a las marchas, viernes, sábado. El viernes a las 15.30 en Buenos Aires. Y acá, eh, para y a las 5 de la tarde acá en La Plata, en Plaza Martín. Y, y el, el sábado todos a Plaza de Mayo. el sábado en Plaza de Mayo. Y bueno, queremos agradecer infinitamente a nuestra operadora, Fernanda. Bravo, ah, Fer. Sí, de sí, Fernanda. muchas gracias, Fer. Bueno, a todos los que han pasado por acá y ahora se viene un programa llamado el Ombílico Di Mondo Sí, Il Ombílico Il Ombílico Bueno, eso es lo que se viene ahora Bueno chicos, pasenla lindo, nos vemos dentro de 15 Nos vemos días. chicos, los quiero. Y bueno, gracias a todos los que han pasado por acá, a Nacho, a los Nachos, a Anita Mercader, a, a todos los que A que han, Felipe Belingeri. A Felipe. Muchas gracias Felipe. A, Anita, a toda la gente de la asociación. Gracias eh, a todos a los que nos han escuchado. A Sole, a Sole, a Sole, que nos, Sole, Sole, Sole, que Vamos, Sole. nos está escuchando. De lado. Sí, sí, sí. Desde el cielo. Y bueno, a todos los que nos acompañaron Mariana, gracias, Gustavo gracias. gracias a todos por estar acá Y los esperamos en 15 días ¿no? ¿Qué, sí. ¿Qué día sí. que hay? 4 ah, de, de, de abril El 4 de abril que vamos a traer nuevas cosas Para presentar Y la semana que viene El próximo el miércoles. miércoles van a escuchar un remixado Con lo mejorcito de lo mejor De Poligrama ¿no? Poligrama Así que bueno, los esperamos a todos Asistan a las marchas y La conciencia tranquila Sí, y recuerde que mirar a los ojos Disminuye los accidentes Así que siempre mirando de frente Y dejen los celulares Sí, aguante los celulares de papel Así que bueno Bueno gente, esto ha sido Poligrama Una producción de los gladiadores de la sonrisa Mucho más que un programa chau, chau. de salud mental Chau, chau, chau, chau, chau. Se nos viene todo, y lo mílico Y lo mílico Nos vamos a comer torta abraço Perdó Risa!